La decimotercera edición de Tecnológica Santa Cruz tendrá lugar del 12 al 17 de este mes de marzo en el Teatro Guimerá y en Tenerife Espacio de las Artes con un programa que prevé abordar las principales tendencias de las tecnologías de la información y la comunicación de la mano de casi una quincena de expertos de diversos campos del conocimiento.